Buenos mediodías, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. ¿Estamos al aire, Belén? ¿Sí? No, no, tenía medio bajo el auricular. Pero ahora te escucho bien, perfecto. Me ganaste la apuesta porque el micrófono anda perfecto, así que no digo nada. Me callo la boca. Toma para vos, me dice Belén, nuestra operadora a la que saludamos. Los saludamos a todos. Bienvenidos a Solo Negocios. Una hora para hablar de empresas, de los protagonistas del mundo business, de lo que pasa en las empresas de responsabilidad social, de tecnología... De todo eso vamos a hablar en este solo negocio Después de algunas semanitas de ausencia Me tomo unos días Y bueno, volvemos Y volvemos justo, obviamente, después de las PASO Porque yo le decía, en este programa vamos a hablar de economía, de negocios y todo eso Pero el tema de hoy, amigos Son las PASO El 34-19 de Bullrich Contra el 34-11 Hablamos de porcentajes Este último de Cristina Kirchner todo lo que pasó ayer no les voy a contar ya estamos al mediodía habrán visto ayer algunos habrán quedado hasta altas horas de la madrugada para ver ese voto a voto entre los, la, la, las paso a senador en la provincia de Buenos Aires entre Bullrich y Cristina, justamente ahora Bullrich está en la pantalla a la izquierda de María Eugenia Vidal que está hablando enfáticamente, lo estoy viendo, está casi en cadena porque todos los canales están hablando de eso algunas frases de Bullrich se nota que el asfalto no es electoral, dice Dice Bullrich, las obras eh, que se hicieron nunca se habían hecho, la lucha contra los narcos eh, en los barrios. Dijo otra frase Bullrich que las pasos deben ser rediscutidas y además pidió a su electorado y a la gente en general que vayan a votar en octubre. Vamos a repasar un poquito lo que pasó ayer. Bueno, gran respaldo de Cambiemos a nivel nacional, ganando en lugares donde nunca había ganado, como por ejemplo en San Luis. Una gran elección a nivel nacional de Cambiemos. Un escandalete en la provincia de Buenos Aires, obviamente con un empate en 34 y monedas y denuncia de Cristina de mal uso de, los, de, los, de la carga de los, de los telegramas del correo. No denunció fraude, pero, pero más o menos. Denunció irregularidades. Y Cristina habló recién a las 3.45 de la mañana. Así que bueno, las mesas escrutadas se quedaron en el 95,68%. Ahí quedó, la cámara electoral dice que van a esperar al, eh, al conteo definitivo de votos. Hoy hablaba la gente del Ministerio del Interior y de la Cámara Electoral. Hay unas mil y pico de mesas que están ahí en cuestionamiento, con, con que no se terminaron de, de, de escrutar, y eso van a, se va a conocer en el, eh, en el escrutinio definitivo. Pero tanto del gobierno, eh, Cristina no, porque ya dice que ganaron, pero digamos, el gobierno, hablan de un empate técnico. Las autoridades del Ministerio del Interior, que están a cargo de esto, hablan de un empate técnico, claramente. Hay. Ocho décimas de, de, de diferencia entre un candidato y otro es un empate técnico. Obviamente, desde el Kirchnerismo lo que dicen es que hay un par de puntos de diferencia a favor de, de Cristina. Si eso pasara y se aprobara, igual es una suerte de, de, de empate. Y ahora viene todo el debate de lo que va a pasar después. De eso te hablo en un segundo. Primero, paréntesis especial para Carrillo que arrasó realmente en capital con 49% de, de, los, de los votos. Era algo sabido, pero fue, muy, fue bastante más contundente de lo que se esperaba la victoria de, de Carrió. Casi con 50% de los votos en Capital. Capital es de Cambiemos desde hace mucho tiempo y suponemos que por, mucho, que por muchos años más es así. Lustó, la sorpresa, tercero, lejos, detrás de Filmus, del eh, el candidato de, del kirchnerismo, Que fue segundo ambos, Ustó, y firmus lejos, de, lejos de, de, de Carrió. Pero bueno, también para destacar cómo se desdibujó Lustó ¿no? que fue eh, que sacó el, el 48% en las, últimas paso, en, la, perdón, en las últimas elecciones. Eh, en la última segunda vuelta para jefe de gobierno, que estuvo bastante cerca de ganarle a, eh, a Rodríguez Larreta. Y que después se desdibujó porque se fue como embajador, porque volvió, porque intentó hacer un paso dentro de Cambiemos que le negaron. Se fue con su propio espacio eh, político y bueno, quedó tercero, comodísimo. Hay que ver el futuro político de Lusto. El mapa nacional es amarillo, con el, eh, con el noroeste del peronismo. Eh, igual la provincia, que es casi toda amarilla, salvo la segunda sección electoral, esa parte del conurbano que se volcó masivamente y con municipios muy, eh, muy populosos como eh, La Matanza y otros donde ganó por una mayoría importante Cristina y eso, hace, eso constituye la paridad hoy entre Cambiemos y el Frente para la Victoria. Y Cristina, si vos mirás el mapa de la provincia y lo pintas con colorcitos, es toda la provincia de Buenos Aires amarillo, salvo este cordón del conurbano, donde hay mucha gente, donde se votó masivamente a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y ahora analizando un poquito más lo que va a pasar en, eh, en, la, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar? Bueno, Massa sacó el 15%, Randazzo el 5%, alguna moneda más, moneda menos. ¿A dónde van a ir sus votos? ¿Qué va a pasar con el electorado de Massa ¿Qué va a pasar con el electorado de Randazzo? ¿Cuánto van a retener Candidatos que ya no tienen ninguna chance, sobre todo a senador, porque vos sabés que senador, la, la elección a senador es, son dos, dos, dos senadores va a ganar el, el partido que se imponga y un senador va a ganar eh, la, la minoría. O sea, Cristina y Bullrich van a ser senadores. Lo que, lo que importa es cuál de los dos va a ganar y va a sumar uno más. O sea, si el, el otro senador por la provincia de Buenos Aires va a ser Tayana o... Eh, o va a ser Gladys González, el candidato de, que acompaña a Cristina, el candidato que acompaña a Bullrich. Así que prácticamente, obviamente, prácticamente sin chances para, para acceder a, a, a la banca, tanto Massa como Randazo y todos los otros candidatos a senador de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, la gran pregunta es qué va a pasar con los votos en principio de Massa y de Randazo, que es más o menos el 20% en total sumados. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto van a retener? ¿Cuánta gente que votó a Massa y a Randazzo van a ir a votarlo nuevamente en octubre sabiendo que no tiene chance? Y bueno, probablemente poca. Y los que no van a votar a su, al candidato que votaron en, en la primera ronda, ¿a quién van a votar? ¿Ese voto dónde va? ¿Ese voto peronista de Massa por ahí anti kirchnerista va a ir a Cambiemos? ¿Y el voto peronista peronista que no vota Cambiemos va a ir a Cristina? Bueno, ahí estamos. Lo mismo con Randazzo. Eh, es el gran tema lo que, lo que vamos a estar... Eh, hablando de acá hasta el 22 de octubre, contando porotitos y viendo cómo se va a comportar esa parte del electorado. Bueno, en resumen, apoyo para el gobierno eh, en, una, en una elección que realmente fue histórica a nivel nacional para que cambiemos. Obviamente, vos sabés, un partido vecinal, un partido de la Ciudad de Buenos Aires, que hace pocos años prácticamente no, no, no, no, tenía, no tenía peso salvo en Capital Federal y que ahora está dominando el mapa electoral a nivel nacional. Bueno, así todo, a pesar de esta elección histórica que hizo Cambiemos, no va a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, con lo cual, después de la elección, cuando esté todo configurado, realmente cómo van a quedar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, eh, Va a empezar también un teje y maneje y todo una, eh, una red de, de, de, de acuerdos y donde la política va a tener mucho, mucho peso porque el gobierno va a tener que negociar en el Parlamento cada una de las leyes que haga Y bueno, de todo este juego político va a salir parte del futuro de nosotros los argentinos. Así que Vidal, que sigue, que sigue hablando, que dice que, se, que sabe que muchos bonaerenses no la, no la pasaron bien, eh, que está haciendo eje en su gestión, la, la figura de Vidal otra vez en el centro de este tema porque Vidal se puso al frente de la campaña y en principio lo que sacó hasta ahora es un empate ¿Eso va a repercutir en la imagen de, de Vidal o no va a repercutir en la imagen de Vidal? ¿Cuánto más va a jugar Macri en la campaña a partir de ahora hasta octubre? ¿Se va a meter más directamente Macri apoyando a Burrich y tratando de, de, de sacar algún puntito más en provincia de Buenos Aires. ¿Eso es positivo para que esto pase? ¿Que se meta Macri o no es positivo? Bueno, insisto. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas horas, en los próximos días, en los próximos dos meses. Bueno, y después cuestiones que tienen que ver con la economía. El dólar pospaso. La divisa estadounidense se desplomó más de 50 centavos y se aleja de los 18, dice el diario El Cronista de hace un ratito. Eh... Digamos, una, victo una victoria mejor a la esperada para Cambiemos y muy ajustada para, para los números de Cristina. Hizo que el billete se derrumbe a 17.14, que es la cotización del dólar de hace un ratito. En el mercado minorista la divisa se vendía hasta hace un instante a 15.40 en el Banco Nación. Esos son los datos. Vamos a ver cómo cierra el cierre de las cotizaciones a las 3 de la tarde. Así que falta un poco, todavía dos horas. Pero bueno, el dólar claramente a la baja y las acciones en la Bolsa de Buenos Aires... ...estaban ya rondando el 9% en general... ...con un mercado satisfecho por resultado de la PASO... ...el Merval, la última medición hace un ratito... Eh, ...había crecido más de 3% en el, en el arranque... ...después había tenido, había tenido picos de 9% de crecimiento en general... ...con acciones como Central Puerto y Autopistas del Sol... ...que habían tenido hasta hace un rato... ...las alzas más importantes. Bueno, ese es un poco el panorama electoral... ...es lo que está candente en este momento... ...es lo que está en, en todos lados... ...así que bueno... Vamos a, vamos a ver cómo, eh, cómo repercute toda esta cuestión en los numeritos, en las elecciones. Vamos a ver cómo, cómo están todas estas cuestiones. Vamos, las vamos a ir analizando de acá a las próximas semanas. Vamos a escuchar un poco de música, Belén. Una tanda. Y volvemos en instantes con más Solo Negocios. Auspicia este programa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 Radio LED Una nueva forma de entender la radio Estrategias, productos, productos tendencias, tendencias y RUM RUM Corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Vamos a hablar un poquito de clima, de clima electoral y economía y lo que está pasando. Dábamos los números recién del dólar que está bajando y demás. Vamos a empezar a analizar, decíamos que los próximos, la próxima semana los próximos dos meses van a ser meses de análisis que tienen que ver con, una parte tiene que ver con lo que va a pasar con los votos, esta, este, este empate técnico entre Vidal, eh, perdón, mira que furioso entre Bullrich y Cristina, se ríe Belén del otro lado del, del vidrio, es medio Vidal, ¿no? Pero bueno, Vidal, Macri, Bullrich, bueno, el candidato es Bullrich, empate técnico con Cristina Fernández de Kirchner, Vamos a ver qué va a pasar con eso. Los votos de los otros candidatos, a cuál de estos dos que van a disputar la elección final eh, van a ir. Si van, si se quedan con los candidatos originales. Hablamos de Massa y de randazo en principio. Después hay otros muchos candidatos, obviamente. Y el otro, la otra pata para analizar es qué va a pasar con la economía mientras tanto y cuánto va a influir la economía y lo que pasa en la economía con la decisión de voto final en octubre para tratar de entender un poquito esto y para conocer su opinión al respecto estamos en comunicación con el economista Aldo Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Todo bien, buen día Bueno Buenas eh... Sí Sí, bien, ¿no? más o menos, más, estamos en el, en el mediodía, así que a veces digo, digo buenas tardes, buenas, buenos días ahí estamos en el, en el medio bueno ¿cuál es tu, tu, tu análisis en principio, lo que tiene que ver con los números de la economía, como decíamos después de de, de esto, el dólar en principio o se fue para abajo y bueno, cuando uno se pone a pensar en la historia argentina si hubo algo que eh, en el pasado nos dio grandes disgustos cuando se tomaron malas decisiones desde el punto de vista político y del voto, fue justamente nuestra moneda. No, no en vano, si uno toma un peso de dos, del 1970, ¿no? ese peso vale en moneda peso de hoy 13 millones de millones de pesos. ¿no? Bueno, o sea, es un momento casi, casi imposible de, de dimensionar. <risa> de digamos. pensar, ¿no? Entonces. Claro. Tanto, cero que te, tanto cero que te volvés loco. Claro, entonces imaginate vos los argentinos, ya la tenemos re clara, ¿no? Necesitas ser economista para saber que eh, si algo sale mal en la Argentina, lo, los que tengan pesos van a perder. Y por eso la gente se adelanta y se saca los pesos de encima cuando ve la posibilidad de que la Argentina vuelve a repetir experiencias pasadas, ¿no? Y de la misma forma estamos viendo hoy que hay una percepción de que al gobierno le fue bien y que por lo tanto es menos probable que volvamos a subirnos al Titanic, que por el voto de la gente decidimos abandonar allá en 2015, la gente vuelve a demandar pesos porque se siente más confiada. Y eso lo ves reflejado en realidad en el dólar, lo que estás viendo en el dólar no es tan importante si el tipo de cambio sube o baja. Lo que vos ves en el dólar en realidad es el reflejo de lo que vale nuestra moneda, ¿no? De la misma forma que en las semanas pasadas veías un peso que tendía a perder valor por esto de que la gente lo deseaba tener menos, ahora lo ves recuperando valor porque... ...la gente cree más en el peso... ...porque cree más en el futuro de la Argentina... ...y claro. eso no solamente... Sí. No, no, no, no, seguí, seguí, no, ...no, no, no, no, Sí, sí, ...no, no, no, no... ...eso no solamente lo vas a ver reflejado... ...en el tipo de cambio, sino en decisiones... ...por ahí mucho más importantes... Para, ...en el tiempo para los argentinos... ...si uno se pone a pensar por qué... ...si bien creció... ...la inversión en los últimos tiempos... Eh, ...ya desde... ...el cuarto trimestre del año pasado... ¿por qué no llovieron ¿no? cuando en el mundo realmente hay un gran interés por las pot los potenciales negocios que se pueden hacer en nuestro país? Y fundamentalmente la duda era esa, ¿no? Eh, cuando, si, si vos te acordás, eh, en un, su momento allá por junio, nosotros teníamos, teníamos las expectativas de que nos calificaran como economía emergente. Y estábamos casi seguros y no pasó. Y no pasó. Y cuando justificaron el por qué no pasó, el justificativo, que es una encuesta en realidad entre todos los fondos de inversión que, podría, que podrían invertir en la Argentina. Claro, ah, no, era por la incertidumbre de si vuelve o no vuelve. Exactamente, la irreversibilidad, dijeron. Esa fue la palabra. O sea, las medidas son buenas, pero so, hay, son irreversibles. Y bueno, eso es lo que estaban esperando. Ver en estas elecciones, obviamente, van a esperar hasta octubre algunas apuestas financieras más que nada se van a adelantar a estos meses previos, pero seguro los inversores eh, locales y extranjeros van a esperar a octubre y ver si se confirma, eh, lo que o mejor aún todavía, el apoyo a esto que implica hacer un esfuerzo para hacer un país normal, y si es así eh, va a ser muy bueno, porque van a venir, van a colocar su dinero en la Argentina, van bueno, van a poner a producir, eso significa empleo, trabajo, mejores pagos para, para todos los argentinos y una economía que crece más rápido, ¿no? Mirando, mirando el corto plazo, porque vos decías también, vos decías que hacías la comparación con la vuelta del Titanic o, o, o no la vuelta del Titanic. De alguna manera, digamos, eh, obviamente la, la, la analogía es, es muy clara, no hace falta, no te voy a pedir más detalles, pero eh, está claro que así como eh, lo comentaba al principio del programa, como, eh, como Camemos hizo una histórica elección a nivel, a, ni a nivel nacional, el tema de Cristina victoriosa o de Cristina ganando luego de, esta, de, este, de este empate técnico por la candidatura a, a senador, es algo que no está de ninguna manera descartado todavía en, en el escenario electoral. Más allá del análisis político, digamos, esta, esta incertidumbre en el corto plazo, ¿cómo, cómo crees que... Eh, que, se va, que, que, que va a continuar, por ejemplo el dólar, obviamente hoy bajó, eso es una muestra de, de que los mercados eh, están conformes con lo que pasó, pero digo, la posibilidad de que Cristina vuelva y todo lo que vos comentabas recién no es algo que está descartado ni mucho menos, al contrario, puede ser que, que, sea, que, que, se, que salga victoriosa de esta, de esta elección Cristina. Sí, pero ojo porque lo que todo el mundo estaba descartando son más bien hacia finales o hasta finales de la semana pasada, hasta que vimos los resultados en los votos, era una Cristina con muchísimos más votos que cambiemos. ¿eh? Claro, exactamente. Es, Hablaban es, de cinco, puntos, reacción, para de, cinco claro. puntos para arriba de... Ahora, que haya, que haya empatado el gobierno o que le haya ganado por muy poco Cristina, para el gobierno es un éxito, más si mirás el resto del país. Claramente, el único lugar donde mantiene el liderazgo Cristina Fernández de Kirchner es en urbano bonaerense casi, se podría decir en la provincia de Buenos Aires en el resto del país es notable la elección que ha hecho Cambiemos muchísimo mejor que la del 2015 si uno analiza la legislativa, ¿no? Se va a sacar muchos más legisladores, esto obviamente se repite en octubre que eh, se tiene, habría que esperar, ¿no? Pero bueno, supongamos que se repite, va a sacar muchos más legisladores que en el 2015, y una cosa que hay que anotar acá, es que para resolver la herencia que dejó Cristina Fernández de Kirchner hubo que pagar un costo alto, los argentinos hicimos un gran esfuerzo y sacrificio y recién estamos empezando a salir de la recesión en la que eso nos metió y aún así hizo una mejor elección que en el 2015, sí, sí, ¿Eh? sí. Obviamente Cristina Fernández de Kirchner debe tener un montón de gente que, que iba con la música y la fiesta y la buena orquesta del Titanic Y, que, y claro, que de golpe se, se tuvo que ponerse a pagar los costos Para que ese titán no choque en el IBER Y la debe haber Vuelto a votar, y es lógico Porque la gente no tiene por qué saber de economía Para eso por ahí tenemos que estar nosotros contándole que efectivamente Cuando uno o sea, evita una crisis, no es que no se pagan Costos, se pagan costos Pero muchísimo menores Que si uno Pasa por una crisis ¿no? Una crisis Por ejemplo, la del 2002 dejó a más de 54%, a 54 de los argentinos en la pobreza. Sí, claro. Es cierto, ahora hemos aumentado dos o tres puntos con la recesión del año pasado, pero ya, por ejemplo, está cayendo. Los datos privados muestran que, que la pobreza está cayendo. O sea, acá el punto es, yo la verdad es que prefiero arremangarme y evitar una crisis porque sé el costo social que eso... Este, tiene para los argentinos pero por ahí la gente no, no tenía esa percepción de crisis ¿no? y por lo tanto dice ¿yo ¿por qué tengo que haber pasado, que haber pasado tan mal el año, el año durante todo este año y medio? ahora, imaginate vos si esta elección se repite en, el, en octubre y efectivamente los inversores hacen una lectura de que los argentinos todavía seguimos apostando a hacer un esfuerzo para ser un país normal Claramente a los argentinos y los extranjeros vamos a invertir en el país y eso va a dinamizar mucho más la economía. Y pronto todo el mundo se va a dar cuenta que un país que durante todo el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner no creció, estuvo en esta, esta inflación, empieza a crecer, y se mantiene el crecimiento y en algún momento a todo el mundo le va a llegar esa, ese impacto de crecimiento que claramente todavía no llegó con la actual reactivación, ¿no? Bien, Aldo, muchas gracias, como siempre, por la charla, muy amable, te mando un abrazo grande. Un abrazo, chao. Hasta luego. Hablábamos con el economista Aldo Ablam, que nos daba su impresión, una mezcla de análisis político y análisis económico, sobre todo, como siempre, con el amigo Aldo Abraham. Bueno, vamos a escuchar un temita, Belén, ¿te parece? Y volvemos con más. Nos olvidamos ya un poquito de las elecciones y nos metemos más con el mundo de las empresas, Nos olvidamos por un ratito nada más, porque vamos a tener para hablar largo y tendido de economía barra elecciones barra empresas acá en Solo Negocios. No lo dije todavía, tenemos una cuenta de Twitter que es arroba solo negocios web y tenemos un sitio en internet al que te invitamos a entrar ya mismo, www.solonegociosweb.com.ar Ya volvemos. So the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends at the table Doing shots, drinking fast And then we talk slow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 something brand new. i'm in love with the shape of you. when we came, we let the story begin we're going out on our first day. Mm -hmm. you and me are thrifty so go all you can eat fill up your bag and i fill up the plate mm -hmm. we talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay mm -hmm. and even getting a taxi kissing the backseat tell the driver make the radio play and i'm singing like girl you know i want your love your love was handmade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 Bad sheets smell like you, every day discovering something, Brendan. I'm, I'm, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body, every day discovering something, Brendan. I'm in love with the shape of you. Be my baby, come, on. come on, be my baby. Come on, come on. Be my baby. Come on, come on. Be my baby. Come on, come on. Be my baby. Come on, come on. Be my baby. Come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnetic. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my baby she like you discovering something brand i'm in love with your body come on baby come on come on come on baby come on come on come on baby come on i'm in love with your body discovering something brand i'm in love with the shape of you estrategias Productos, productos, tendencias, tendencias y rum rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Vamos a hablar de Siderurgia. El 31 del 7, ya pasaron algunas, algunas, algunas semanas, pero bueno, como vos sabés, no estuvimos al aire estos, estos dos últimos lunes. Y justo el día que nos fuimos, el 31 del 7 era, fue, pasó, fue el día de la, de la siderurgia Y vamos a hablar con eh, Facundo Velasco Que es el gerente de legales y relaciones institucionales de Asindar Una de las principales empresas, obviamente, del rubro siderúrgico en el país Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo andan? ¿Me escuchás bien? Con un poco de retorno, pero te escucho. Ah, perfecto. Bueno, yo te escucho. Te escucho. Ahora, bueno, Facundo, eh, queríamos hablar con vos, aprovechar esta este, que hace poquito fue el día de la cirúrgica y hablar un poco de, de, de, de Asindar, de cómo, de cómo ven el sector, de cómo está el mercado para, para, para el sector de, de, de, de la compañía, cómo están los niveles de producción. ¿Me querés hacer un, un, un mapa breve de, de, de cómo está el sector en este año? Dale, te doy un pantallazo. Nosotros vamos. básicamente lo que vemos es eh, una demanda creciendo este año. Eh, entendemos que vamos a cerrar un 10% eh, por arriba de los niveles del de, 2016. Tenemos que tener en cuenta que el 2016 fue un año eh, sensiblemente eh, inferior al 2015, Y nosotros en el 2017 vemos, eh, por una cuestión de mercado, básicamente de eh, la reactivación de la obra pública, un incremento en la demanda. Eh, para darte un paneo, nuestros eh, productos van principalmente a eh, la construcción. Sí. Y ahí, como te decía, la obra pública eh, tiene fuerte incidencia y lo que estamos viendo también es que la obra privada también está con proyectos de inversión eh, ...que están generando una mayor demanda... ...eso básicamente es el 70% de nuestros productos van a ese segmento... ...después tenemos un 20% que van destinados a la industria... ...y ahí el comportamiento no es homogéneo... Eh, ...y entonces tenemos sectores que han demandado eh, mucho más... ...como el sector automotriz que otros sectores que todavía vienen... Eh, ...con un consumo un poco más lento... Y después tenemos un 5% que va directamente al agro, eh, que eso ya el año pasado había demandado bien, y un 5% que está destinado a las exportaciones. Ese, ese, rubro, ese rubro, Facundo, todavía está un poco relegado, ¿no?, el tema de las exportaciones. Sí, nosotros ahí, para entender el, la situación, tenemos que verlo en un contexto internacional. Sobra cero en el mundo. Sí, eh, básicamente eh, la economía de China cambió su modelo, dejó de, de tener un modelo de inversión donde consumían eh, gran cantidad de acero a nivel mundial y ellos han empezado a exportar. Y ese exceso de oferta de acero a nivel mundial te genera una eh, disminución en los precios internacionales, que en el último tiempo ha levantado un poco, pero eh, básicamente hay una mayor cantidad de oferta de acero claro. a bajo precio. Entonces, eh, cuando vos querés eh, llegar a mercados de exportación que en otros momentos llegabas, hoy se te complica mucho más, y ahí ya lo analizás con tus costos de producción. Y la Argentina tiene un problema que se viene analizando de competitividad, donde cuando comparás con otros países eh, para llegar a esos mercados de exportación, no sos tan competitivo. Entonces, si los márgenes son finitos, eh, muchas veces no alcanzás eh, a ganar esos mercados. Ahí, tenés, es? ahí tenés el costo, el costo laboral, el costo, el, las cuestiones que tienen que ver con las, con las cuestiones cambiarias y todas estas cuestiones que influyen, obviamente, a, a la hora de exportar. Sí, ahí tenés muchos componentes. En nuestro caso, cada industria tiene una situación particular y tener situaciones generales para, para todas las industrias que queremos exportar. Hay situaciones eh, ligadas básicamente, como decías vos, al costo laboral, otras vinculadas a los impuestos, que ya sabemos que es difícil eh, reducirlos este, por el, el nivel de déficit fiscal, que por suerte el gobierno tiene planificado una reducción gradual y eso pueda permitir eh, reducir impuestos. Eh, y después tenés cuestiones más coyunturales como el costo de la energía eléctrica que para nosotros es un insumo este, y eso sí se te hace difícil cuando vos partís de un insumo mucho más caro que el de tu competidor para ese mercado que querés abastecer, claro. pero para que des una idea en números, eh, Asindar históricamente exportaba entre un 10 y un 15% y eh, hoy por hoy no superamos el, el 5 o un poquito más del 5%, entonces eh, eso te marca un poco ...por múltiples motivos, tenés motivos a nivel local, lo que hablábamos recién de la competitividad... ...y tenés otros eh, de índole internacional, que hay una mayor oferta de acero. De todas maneras, cuando vos ves eh, la industria, la industria siderúrgica eh, prevé para, para adelante... ...a nivel local, un incremento en su demanda, y esto básicamente... Uno de los componentes de ese costo argentino, para poderlo mejorar, requiere una mejor logística. ¿sí? Y esa logística requiere de aeropuertos, requiere de nuevas rutas, requiere de determinadas obras de inversión que van a demandar acero, y para eso Ascindal ha venido invirtiendo en los últimos años. 10 eh, años más de 500 millones de dólares para ampliar su capacidad productiva. Bueno, te iba a preguntar Entonces, por eso, por los planes de inversión. Yo sé que las inversiones eh, productivas en el sector industrial, como el sector de acero y demás, son inversiones planificadas a largo plazo, no es algo que se haga de un día para el otro y que tenga que ver con cuestiones por ahí más coyunturales, claro. o sí, pero en, en, muy menor, en muy menor medida. En gran medida son cosas que se planean y digamos, son inversiones de, de, de, de, de, sí, de, de muchos de millones de dólares. Vos los has explicado muy bien El, este tipo de inversiones son cíclicas ¿sí? entonces eh, básicamente se hace una proyección de la demanda y en función de esas nuevas necesidades se mandan a, a ampliar las capacidades instaladas Entonces estamos a nivel, a nivel de inversiones también estamos esperando a ver qué va a pasar obviamente no estamos en un proceso de, de expansión de la demanda por lo menos están ahí el plan, los planes de, de, de inversiones, ¿cómo están? Nosotros eh, Ya hicimos las inversiones. Nosotros empezamos con un plan fuerte de inversión en estos 10 años eh, y todo, no, para que te des una idea, nosotros eh, hemos instalado dos trenes laminador nuevo y hemos hecho unas refacciones de las instalaciones vigentes de otro tren laminador y con eso tenemos eh, la capacidad instalada para afrontar la, las próximas necesidades del mercado local y de exportación. Entonces, nosotros esas inversiones, como te decía, que representaron 500 millones de dólares, ya se han hecho. Claro. Okay. Ahora, Asindra es una empresa que invierte en forma permanente. Su política es de inversión permanente. Entonces, hay otras inversiones que se están analizando, que tienen más que ver con otras necesidades de la compañía. Eh, por ejemplo, inversiones en energías renovables, que esas sí están en cartera, también son por muchos millones de dólares y tienden a mejorar la competitividad puertas adentro. ¿Y ahí qué es? ¿Que ¿Mejorar a nivel, eh, digamos, log lograr fuentes de, de energía? Como vos decías al principio, eh, eh, ustedes son grandes consumidores de, de, de, de energía, obviamente, para las plantas. ¿Cuál es el plan okay. ahí? ¿Conseguir energía propia? Correcto. mira eh, hay distintas eh, variantes. Eh, para que tengas una idea, Asindar consume en un día de su producción la misma cantidad de energía eléctrica y de gas que un día de la ciudad de Rosario, de toda la ciudad de Rosario. Claro. O sea, se equipara el consumo de energía eléctrica de un día a eh, un consumo de una ciudad grande como Rosario. Y eso es, eh, eh, por esto que te mencionaba, la energía eléctrica es un insumo primario, es materia prima para nosotros, es parte del proceso de generación del acero. Entonces, eh, dada el, el nivel de escasez eh, o de necesidades de ampliar la oferta de energía, surgen distintas alternativas. ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso de reconversión de vapores, ¿sí? que con una tecnología los mismos vapores de la planta se pueden captar, eso es eh, calor, y el calor se transforma en energía. Y eso es una de las inversiones... Eh, que se están analizando. Otra es la de tener un parque eh, eólico o un parque solar de energía eh, eólica solar eh, para proveer energía eléctrica a la planta. Son distintas variantes de, de inversión eh, y todas estas inversiones, como son de muchos, muchos millones de dólares, eh, bueno, se hacen, como bien vos decías, de forma planificada, Este, y en forma cuidadosa, pero todas apuntan ¿sí? a un plan de negocios en el marco de lo que se, de lo que se denomina la sustentabilidad de la empresa. Bien, hablamos Entonces, con, con Facundo Velasco, que es el gerente de legales y relaciones institucionales de, de Asindar. Te hago la última, Facundo. Hablamos sí. de China, del gigante que eh, pasó de solo consumir acero Fabricar y consumir acero en, en su mercado interno, a exportar y todo lo que eso, lo que eso eh, impacta, cómo eso impacta en el, en el precio internacional del acero. Además, esas exportaciones están llegando de alguna manera a la Argentina. ¿Cómo los afecta en esa, en esa parte del mercado interno es, ese acero que llega de China? Eh, a vos eh, las. Importaciones que llegan al país te afectan cuando vienen con un precio eh, que nosotros eh, se denomina de dumping, sí, claro. cuando son pre con, con precios subsidiados. Eh, cuando el producto llega a la Argentina y no llega en igualdad de condiciones, se genera un tema de, de competencia desleal y para eso el gobierno tiene sus instituciones eh, que básicamente lo que aplican son sanciones antidumping que es eh, incorporarle un impuesto a esa importación para equiparar eh, con los precios eh, de, de producción original, ¿no? Entonces, eh, a nosotros nos afectan en la medida que vengan con precios desleales. Y lo que sí se hace básicamente es tener un monitoreo de eh, esas importaciones y eh, velar para que cuando se produce un hecho no deseado, que es el ingreso de un producto a un precio desleal, eh, bueno, como en el colegio, levantamos la mano y pedimos que se sancione. ¿Eso no está pasando eh, ahora? Nosotros no tenemos eh, hoy visualizado productos que estén ingresando con precios desleales. Bien, bueno. Eh, Facundo, te agradezco mucho por, por la charla. Muy interesante eh, tu, tus, tu, tus conceptos y todo lo que están haciendo desde Asintar. Te mando un saludo grande. Un abrazo grande, saludos para todos. Bueno, te mando un saludo. Hablábamos con Facundo Velasco, gerente de Legales y relaciones institucionales de Asindar. Interesante, ¿eh? fue el día de la cirugía el 31 de, de, de julio, hace, hace dos semanas. Es una de las grandes empresas del mercado cirúrgico argentino eh, Asindar. Es parte del grupo ArcelorMittal, que es un, es un, un gigante eh, de, del, del, sector, del sector del acero a nivel, a nivel mundial. Una histórica, una histórica empresa que perteneció en su momento a la, a la familia A la familia Acevedo y que ahora está en manos de este, de este gigante ArcelorMittal. Bueno, eh, estamos, estamos bien, Belú. ¿Cómo estamos? ¿Me contás? ¿Tengo que esperar un minutito? Bueno, esperamos un minutito, no importa. Está hablando Esteban Bullrich en este momento. Reconocemos que falta, dice Esteban Bullrich. Te recordamos, 95-38 de las mesas escrutadas. Y ahí se congeló la elección a senador en la provincia de Buenos Aires con 34-19 para Esteban Bullrich y 34-11 para Cristina Kirchner. Estamos por patear penales. A partir de mañana, empresa del conteo final, de, de el, conteo, el conteo posta, el conteo real de los votos definitivos, así se dice. Vamos a saber finalmente en unos días si ganó Bullrich o si ganó Kirchner. Ahora, un tema musical y ya volvemos. I'm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 Nuevo champán Renaissance. Espíritu de noche. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Volvimos, último bloque en Solo Negocios. Recuerden, arroba Solo Web. Ahí estamos en Twitter. sino no, www.solonegociosweb.com.ar. En nuestro sitio. Un ratito después de terminado este programa vamos a poner el audio del mismo para que lo puedas volver a escuchar online, para que lo compartas en redes sociales, cortamos las entrevistas y las ponemos en, en nuestras redes, todo el contenido de este solo negocios ahí online y en redes. Bueno, hablamos de entrevistas y vamos a terminar este día cargado de economía, de dólar, de lecciones, hablando de algo un poco más grato que es hablar de birra vamos a charlar con Alejandro Berlingeri que es director ejecutivo de Cerveceros Argentinos. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, hable, hablemos un poquito de, de, de birra, pero antes contame un poco qué es Cerveceros Argentinos. Cerveceros Argentinos es una cámara, una asociación civil que agrupa a las principales cerveceras del país, a los principales traders de cebada y a las principales malterías. Eh, o sea, está casi toda la cadena de producción este, asociados a, a, a cerveceros argentinos, desde el quien comercializa la cebada hasta quien fabrica la cerveza. Bien, bien, perfecto. Bueno, acá estoy leyendo algunos datos de, algunos datos de ustedes. 120 años de historia, el mercado, el mercado de producción cervecera en la Argentina, eh, eh, con sí, 16, más, más, de 120, más de 100 años, produciendo con gente en el país desde, desde 1780 y pico. Ah, este, bueno, bueno, mucho más entonces también. Ya existían cervecerías y, y, y ya por 1890. Empezaron a, a, a popularizarse y a hacerse más grandes ¿no? Bueno, y contame, eh. co contame cómo está el segmento Porque sabemos que es un segmento que se va eh, sofisticando Así como pasó con el vino, pasa con las cervezas Está el tema de las, de las artesanales Y ya que estamos con tema de elecciones Todo lo que dijo Bullrich del tema de las artesanales Y demás, si querés hablamos después Pero contame un poco cómo está el, cómo está el segmento de la, la industria cervecera local La verdad que la cerveza es un producto que tiene 6.000 años antes de Cristo. Imagínate la cantidad de años que son esos. Y es un producto vivo y que se está renovando permanentemente. Este, se, se, se cree que la cerveza comenzó en la Mesopotamia asiática a partir de la fermentación de unos panes de, de, de cebada este, y ellos comenzaron a, a tomar ese líquido, este, Y bueno, hasta el día de hoy, en donde están las artesanales creciendo a razón de 40% por año, innovando en, nuevos, en nuevas variedades, en nuevos sabores. La verdad que estamos desde cerveceros muy contentos, después de haber pasado un 2016 que por ahí no fue tan bueno económicamente y en facturación la venta cayó 6% el 2017 estamos esperanzados y, bueno, y, y con todo este boom artesanal este, que le está enseñando a la gente nuevos sabores, nuevos gustos, por sobre todo maridar y por sobre todo aprender a comer con cerveza, el lugar en donde antes por ahí estaba muy restringido, este, estamos este, apuntando a eso, a ocupar muchas más ocasiones de consumo en las que no estábamos presentes a partir de las nuevas variedades y los nuevos gustos y sabores. Hubo, hubo mucho revuelo hace algunos días cuando justamente, como decía el, el precandidato senador Esteban Bullrich, el candidato de, de, de Cambiemos, que está ahí en la definición con penales con, con Cristina, hizo un comentario con respecto a, a, la, a, la, a, la cerveza, a las cervecerías artesanales como emprendimiento y como negocio y eso suscitó toda una, una cuestión. ¿Hay una especie de burbuja con respecto al negocio de las... De las, de, las, de las cervezas eh, artesanales. ¿Qué, ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta y fijarse bien a la hora de pensarlo como un negocio? Algún emprendedor que por ahí está pensando en, en zambullirse en este, en este sector. Mira, es, es un. A ver, el, el crecimiento del negocio de cervecería artesanal es, es mundial, no es no solamente Argentina. ¿eh? En Estados Unidos, en Europa, eh, han crecido en los últimos años también. Eh, ahora. Lo que dijo Esteban Burrich tiene que ver este, con que es un boom ahora y que hay muchos que empiezan a fabricar cerveza artesanal. Ahora, fabricar cerveza es fácil. Lo que es difícil es fabricar cerveza de calidad. Claro. Y, eso, y mucho más decía, difícil, bien, además, después comercializarla, ¿no? Además de todo. O sea, aparte, después, pues, lo que tenés que cuidar el producto, porque es un producto vivo este, que está fermentando, este, el cuidado que tenés en la red de distribución y cuántos días... Este, dura un barril abierto y el proceso de, de, de sanitizar todo lo que es el, el, el, la chopera y demás. O sea, hacer cerveza fácil, este, hacer cerveza de calidad y cuidarla es muy difícil. Claro. Por eso cada vez más los cerveceros artesanales este, están capacitándose, están haciendo jornadas, porque al ser un producto vivo, es un producto que tiene vencimiento, distinto a otros que, que se añejan, cuando la, cuando la cerveza es más joven es mejor. Respecto del negocio, si tenés este, todo bien, o sea, si el producto está inscrito en el INAL, en el Instituto Nacional de Alimentos, y está registrado tu establecimiento, es un, es un negocio que ya te digo, está creciendo a valores de 40% 35-40% por año. Este, no creo que sea un boom, creo que a la larga se va, a, a, a, va a llegar a un nivel de, de, de, de share de mercado Este, y se va a estancar como pasó en Europa y en Estados Unidos pero todavía le falta, hoy, hoy está en el 2% del, mar, del mercado yo creo que le falta un poco más todavía, este, y después se estabiliza y, y, y conviven perfectamente las, las grandes cervecerías con las artesanales ¿Hoy, hoy cómo está más o menos en, en volumen de venta? Obviamente que la, la, cerveza, la cerveza industrial se debe vender mucho más pero digo, ¿cómo, cómo es la, el, el, la, el mix entre cerveza eh, industrial que se vende y cerveza artesanal. 98.2. Ah, claro, claro. Es, mucho, es, muy, es muy contundente el tema de la, de la, cerveza, de la cerveza industrial por cuestiones obvias, o, obviamente. Estamos con, claro. con nivel, estamos en la última, estamos hablando con Alejandro Berlingeri, sí. director ejecutivo de Cerveceros Argentinos. Se nos termina el programa, pero te quería hacer una, porque estamos, consumimos a los argentinos unos 16,5 millones de hectolitros por año. Eso es, es, estaba leyendo que es comparativamente bajo con lo que pasa con... Con con la región, ¿a qué se debe eso? Que to tomamos menos cerveza que en otros que en otros países de América Latina. Sí, si tomamos menos cerveza. A ver, tenemos un factor climático este, distinto, ¿no? Cuando uno sube hacia la región, el calor es mayor y el calor es un socio. Este, es el claro, mejor claro. Socio que mira es el, el combo lateral. con el, el combo perfecto exacto, este, algunos se enojan pero yo a veces digo que es el, el, calor, es el, el calor y el sol son los mejores eh, vendedores, claro. los mejores gerentes de venta ¿no? eh, Brasil está cerca de 60 litros nosotros tenemos un, un potencial de crecimiento importante ya te digo, a partir de generar nuevas ocasiones de consumo, a partir de lanzar nuevas variedades y desestacionalizar las cervezas, tratar de que la cerveza no sea solo verano, sino que haya opciones en invierno, que haya opciones para los postres y que haya opciones para este, los primeros platos y los segundos platos. Ahora, el promedio de América Latina está en 57, nosotros está, estamos en 41 y ya te digo, la explicación más que nada tiene que ver con temas culturales y temas de y temas climáticos, acerca, si te, te acercas al Ecuador los consumos van subiendo. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho. Te mando un saludo grande. Bueno, un abrazo para vos también. Hablamos con Alejandro Berlingeri, director ejecutivo de Cerveceros Argentinos. Amigos, se nos terminó el programa. Recuerden, arroba solo web, www Solonegociosweb, www.solonegociosweb.com.ar Nos vamos a encontrar el lunes que viene a las 13, acá en Radio LED para hacer otro Solo Negocios. La mejor semana para todos ustedes. Adiós.